El león y el ratón Había una vez un león, que era el rey de la jungla Un día, después de comer, el león se quedó dormido bajo un árbol Un pequeño ratón lo vio y pensó en divertirse con él Empezó a correr, subiendo y bajando por la cola. El león se despertó enfurecido con un gran rugido. Cogió al ratón con su enorme garra. El ratón se resistía, pero no podía escapar. El león abrió sus grandes mandíbulas para comérselo. El ratón estaba muy asustado. ¡Oh, rey! Estoy muy asustado. Por favor, no me comas. Perdóname esta vez. Deja que me vaya. Nunca lo olvidaré. Y tal vez algún día yo pueda ayudarte. Al león le convenció la idea de que el ratón le pudiera ayudar. Abrió su garra y lo dejó marchar. Gracias, rey. Nunca olvidaré tu bondad. Tienes suerte, amigo mío, porque iba a comerte. Ahora vete y no vuelvas a causarme problemas o serás mi comida. Unos días después, el león paseaba por la jungla. Unos cazadores habían dispuesto una trampa para capturarlo. Los cazadores se escondieron detrás de un árbol esperando que el león se acercara. En cuanto lo hizo, los cazadores rápidamente lo atraparon en una red. El león empezó a rugir muy fuerte intentando escapar. Pero los cazadores ataron la red. Volvieron a la aldea a buscar una jaula para transportar al león. El león seguía rugiendo muy fuerte. Todos los animales, incluido el ratón, oyeron sus rugidos. ¡El rey tiene problemas! ¡Debo devolverle el favor! Y fue junto al León. ¡No te preocupes, mi rey! ¡Te liberaré! El ratón trepó y usó sus pequeños y afilados dientes para morder las cuerdas. Finalmente liberó al león de la trampa El león se dio cuenta de que incluso un pequeño ratón puede ser de gran ayuda Gracias ratón, nunca más volveré a molestarte Vive feliz en mi jungla Tú le salvaste la vida al rey Ahora serás el príncipe de esta jungla Gracias rey, adiós, hasta pronto ¡Ah! ¿A dónde vas? ¿No quieres jugar subiendo y bajando por mi cola? El ratón empezó a corretear por su espalda y a deslizarse por su cola. Pasado un rato, los cazadores volvieron con una gran jaula para llevarse a León. El león y el ratón los vieron y corrieron hacia ellos. El león rugió con mucha fuerza. Los cazadores se asustaron y corrieron de vuelta a la aldea. El león y el ratón se hicieron amigos para siempre.